Y estamos aquí en el tercer bloque del Enredando a las Mañanas.、Eh, en el día de ayer nos anoticiábamos、eh, de medidas de fuerzas que se estaban、eh, tomando en distintos institutos de educación media del territorio nacional.、Eh, pudimos contabilizar al menos siete tomas de escuelas en la provincia de Buenos Aires, acá en la provincia de Córdoba. Eh, también eh, tuvimos una toma de escuela en, la, en lo que es el Valle de Punilla, en la localidad de Valle Hermoso.、Eh, y esta medida de fuerza, como anticipábamos hace unos minutos, Eh, tienen como objetivo resistir la aplicación del operativo Aprender 2016, que hacía semanas también contextualizábamos. Esta prueba estandarizada que busca descontextualizadamente eh, medir eh, la incorporación de determinados conocimientos que el Estado Nacional considera、eh, Necesarios、eh, y a la vez、eh, considera que son de los que tendrían que dar cuenta nuestros estudiantes,、eh, con una lectura absolutamente、eh, conservadora y que no está teniendo en cuenta, si se quiere, todos los desarrollos y las lecturas pedagógicas a la hora de entender la enseñanza aprendizaje. En las cuales la evaluación no es un proceso、eh, separado, aislado del vínculo que se genera entre un estudiante y un docente y la instancia pedagógica que se genera para crear disposiciones para el aprender. Entonces, en este marco de muchísima resistencia y crítica, es que se han dado distintas、eh, medidas de esfuerzo, como son. En particular, las, las tomas de las escuelas. Vamos a escuchar、eh, una d i ahora, una entrevista que realizaron、eh, los compañeros del programa Clase Pública,、eh, el programa que se emite desde Radio Zumba de la Turba anoche, en el marco de la toma que se dio en el colegio de Valle Hermoso, en la, lo que se llama el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Sí, a c á estamos con Luna en comunicación, Luna Cabello, este,、eh, una estudiante de quinto año, de Ripen 335, de Valle Hermoso, Luis Alberto Espineta, así se llama. Como no podía ser de otro modo, este, le han hecho honor, este, al Flaco, así que bueno, buenas tardes Luna, ¿cómo estás? Bueno,、eh, ¿qué pasó en el, 3, en el 335? Parece que、eh, han tomado la escuela. Queremos saber que, que nos cuente un poquito qué es lo que motivó eso y, bueno,、eh, qué es lo que están planteando ustedes como estudiantes. Bueno, principalmente、eh, fuimos a. Hoy fui yo al colegio y nos habíamos encontrado ya desde antes, habíamos organizado que los de sexto, los chicos de sexto, los que no querían hacerlo. Eh, habíamos difundido un mensaje que habían mandado una carta a los chicos del Bellona de Córdoba diciendo las razones por las cuales estaban en desacuerdo con este examen, y se difundió de tal manera que los del sexto decidieron、eh, algunos no hacerlo, y aparte de no hacerlo, también、eh, hacer un tipo de manifestación más pacífica, digamos, una especie de asentada estudiantil en, frente de, en la entrada de nuestro colegio. Así que cuando yo llegué había bastantes chicos de sexto ya ahí, y aparte también fueron chicos de quinto y de cuarto. Bien.、Eh, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué reacción hubo de, los, de, los, de las compañeras adultas ahí? ¿Las, las p r o f e s a l g u i e n las acompañó? ¿Las apoyó en, en esta toma, en esta acción?、Eh, no. no, no tuvimos ningún apoyo de ningún profesor.、Eh, Por lo general pasaban y, bueno, pasaban profesores que tenían que entrar y nos preguntaban algunos porque ni siquiera sabían que bueno, no s a b í a m o s que s iban ni nada por el estilo.、Uh -huh. Y otros, bueno, capaz que decían, bueno, está bien lo que están haciendo, tienen que, que luchar por sus derechos. Y otros, capaz que se ponían a discutir que,、eh, que estábamos adoptados, haciendo, etcétera, pero seguían de largo, o sea, nadie se quedó con nosotros. O sea, A p o y a r eso que estábamos haciendo.、Eh, todos entraban al colegio y seguían con el examen. La mayoría, creo que había una, una reunión obligatoria o algo por el estilo, porque tenían que entrar y hacerla, pero bueno, nadie se quedó ahí a sentarse. Sí, no, es una pena que los docentes, ¿no? Porque deben estar bastante desinformados porque esto de la evaluación tarde o temprano después va, le va a llegar a los docentes, ¿no? Y a, a las categorías de escuela. Es una pena, pero la verdad que lo que ustedes han hecho es... Es un ejemplo y a mí me emociona personalmente. Y bueno, sucede como otras veces que el movimiento estudiantil ha visto cuando las escuelas están,、eh, tienen problemas edilicios y han tomado las escuelas、uh -huh. porque es un derecho a tener escuelas、eh, públicas dignas. Exacto. ¿Lul? La verdad me hace sentir bien lo que estás diciendo porque, aparte de mucha gente que digamos aplaude. Lo que hicimos, también hay mucha gente que, que está todo el tiempo así criticando, digamos, que el por qué, y que, bueno, o sea, es como que se cuestiona mucho porque realmente la gente cree que esto puede ser una mejora para la educación.、Claro. Creen que nosotros estamos en contra de la educación y que estamos en contra de que se mejore esto.、Claro. Sí, Pero sí. en realidad, nosotros lo único que queremos justamente es eso: que la educación mejore, y que vaya para adelante, y creemos que esta no es la manera. Definitivamente, esta no es la manera de, de, de mejorarla, sino que esto es una comparación, una comparación continua y, y es como un censo prácticamente, porque、eh, según lo que vimos, digamos, las encuestas no solamente era educativo, sino que también te hacían preguntas personales, como por ejemplo, ¿qué tipo de elementos electrónicos tenés? Y te d a n opciones, por ejemplo, un iPhone 7, un televisor satelital. Ay, qué Después, no sé, te preguntaban si tu papá tenía asignación universal, qué quería s s e r de grande, y te d a a n opciones como modelo, empresaria, secretaria ejecutiva, otros, cosas así.、Eh, Estamos acá. Mismas, Estamos acá mientras vos contabas, asombradísimas y asombradísimas, porque, bueno, algunas circularon por las redes sociales, pero por ejemplo, esta de la secretaria, no sé qué. Es, es patético, digamos, o sea, realmente. Sí, sí.、Eh, la verdad que sí, bastante、eh, ridículo. Sí. Me, me parecen algunas opciones. Igual, de todas maneras, yo no entré a hacerlo. Sí, sí. Pero bueno, sí tengo compañeros que me dan, o sea, mientras estaban haciendo los exámenes, te mandaban fotos y te decían m i r a bueno. Y, y. nada, vimos esas, esas opciones que te d a n que la verdad,、eh, me pareció también que si realmente quieren. Una encuesta en la que vean tu, con, tu contexto, digamos, social, aparte de, de tu familia, también pueden preguntarte cómo está, en qué estado está tu escuela, digamos, en qué, cómo、uh -huh. está el edilicio,、eh, no sé, m a t e r i a l En general, o sea, claro, materiales. Esa es una escuela, es una escuela de orientación o sea, artística, Luna, ¿no? Claro, es una, una escuela de orientación artística la mía, y no te preguntaban nada sobre arte, te preguntaban todo sobre. Eh, lengua, matemática, naturales, sociales,、claro. pero nada, es, es todo para lo mismo y no hay nada en especial. e s o sea, eso también,、eh, el jueves nosotros queríamos ver si, si, porque también se van a volver a hacer estas pruebas, si、sí, el jueves、continuo. queríamos ver si podíamos、eh, seguir haciendo esta sentada,、uh -huh. pero esta vez tratar de hacerla con un lado más artístico. A、Bien. ver si podemos invitar、eh, gente que baile, gente que cante, que haga malabares, que, que sea algo más artístico, empezar a pintar cosas y demostrar que nosotros no somos eso, no nos representa ese examen. No, no hay ninguna opción, ni A, ni B, ni C, que, que podamos marcar porque no, no estamos ahí identificados. Uh -huh. Sí, aparte Luna, los docentes pasaron a ser aplicadores, o sea, nunca le preguntaron el proceso de enseñanza y de aprendizaje que ustedes tienen, las características y la diversidad que hay de escuelas, de cultura, está estandarizado, está el múltiple choice y a p a r t e lo que vos contás de terror.、Eh, me parece que lo que ustedes han hecho, porque lo hemos visto en varios medios, ojalá que se sumen otras escuelas. Acá sabemos de casos de algunos estudiantes que han contestado, bueno, lo podés decir s o t r o í han puesto que rechazan,、eh, que, que con eso no se va a resolver la calidad educativa, que no va a haber una mejor educación. También, por ejemplo, en el tema de les preguntan si、eh, tienen que optar por varón o mujer, entonces le ponen signos de pregunta, como diciendo, este,、eh, ¿qué quiere decir esto? Digo, en, en un momento donde ha habido avances en relación al tema de la identidad de género, en el tema de, derecho, de ampliación de derechos, de Este, hacia personas este, bueno, disidentes sexuales, digamos, fuera de la normativa heterosexual, y en los avances legislativos, antidiscriminatorios, etcétera, los que está además este, adherido a la Argentina como país en otros impactos más、eh, internacionales, es,、eh, parece, digamos, casi de los dinosaurios las preguntas este, y las opciones que nos hacen, ¿no? Es terrible. Y para después que le puedas contar a tu. Compañeros y compañeros,、eh, por ejemplo, para las estudiantes y los estudiantes integrados, ya sea en primaria, en secundaria,、claro. en、eh, media, realmente no, no han tenido en cuenta ningún proceso, o sea, es exactamente,、eh, la misma evaluación para todos. Y le han dicho, bueno, si le puedo acompañar una docente que lo a c o m p a ñ a pero no han tenido en cuenta nada, evidentemente,、eh, su interés es otro. ¿No? Que yo digo, el,、eh, queríamos profundizar un poco más,、eh, pero bueno, ya、eh, el tiempo se nos acaba. Sí, se cortó justo, no sé si llegaste a escuchar lo que decía Inés. No. Ah, bueno, hablaba, hablábamos de los, de los estudiantes integrados, ¿no? q u e es、sí. otra problemática que aparece en este Aprender 2016. ¿Querés decírselo c o r t i t o No, que, que una、eh, compañera nos contó que en realidad en la misma、eh, evaluación estandarizada. Para todos, ¿no? Y ahí incluye、eh, los chicos y, y las chicas integradas. Entonces, como que realmente eso no le interesa. Es lo que vos decís, es un censo. ¿Y el censo para qué va a ser usado? ¿Qué es lo que hay que discutir más en las escuelas, tanto con los estudiantes como con la, las y los docentes? ¿Qué? Sí, totalmente. O sea, si ellos realmente quisiesen, quisiesen cambiar algo a nivel educativo, Eh, yo creo que realmente son inteligentes suficientes como para saber que esa no es la solución, me parece.、Eh, que la solución, por ejemplo, tampoco es darle un 4% de presupuesto para, el, para, la educa para la educación, para los establecimientos. O sea,、eh, es obvio que la educación pública es muy baja, lamentablemente, y ellos lo saben. Y me parece que no es necesario esto como para saberlo y, y, y menos para ellos.、Eh, aparte, esto está totalmente estandarizado, como decís, y no solamente se lo toman a las públicas, también a las privadas, por lo tanto, es una comparación constante con una privada. que Claramente, las privadas están siendo mucho mejor preparadas para los exámenes que las públicas, y bueno, en los resultados seguramente van a dar mucho más alto. Los privados que los públicos, lo que va a hacer que siempre siga esta diferencia entre el rendimiento de una privada y una pública. Y bueno, no me parece, no me parece la manera de, de intentar hacer algo por la educación. Y sé que no, o sea, yo、eh, personalmente pienso que, que no es intención, no es su intención con este examen hacer que la educación mejore para bien. Y sí, está, totalmente de acuerdo, estamos con lo que estás diciendo, y lo, hay que recalcar que no les interesa la educación pública. No.、Eh, después que nosotros teníamos un artículo del Mr.、Eh, ministro de Educación, que bueno, habla justamente de eso, pero bueno, el tiempo o sea... Mira,、eh, por ahí quisiéramos seguir charlando con vos, porque la verdad que es muy interesante la,、eh, la digamos, la iniciativa que han tenido, la acción que han, que han utilizado, digamos, que también habla de la identidad. Eh, pero bueno, no, nos vamos a estar comunicando seguramente el martes que viene para que nos cuentes cómo siguió lo del jueves y、si、sean, también, quizá, otra cosa que, bueno, uno de, como, como trabajador de la educación en la escuela siempre habla con sus estudiantes. Este, bueno, la, la, la, lo interesante de poder encontrarse con otros centros, ver qué está pasando en la otra escuela e ir, e ir de a poquito atendiendo redes este, que, donde ustedes también se puedan、eh, contener a sí mismos y a sí mismas. n e c e s i t a m o s contacto. Con otros centros en los que estén haciendo lo mismo, de, en la posible, d a m o s de ponilla, porque en t o d a sabemos s que hay. Claro.、No、va a Luna. Para, pero bueno, para mí, porque somos muy pocos, sobre todo. Sí. No. e m o s esa unión. Eh, Mira, ya estamos, Remi, pasado de tiempo, pero、eh, una cosita te quería decir. Si vos le podés comentar a la gente, contextualizar dónde está la escuela específicamente, porque Valle Hermoso, Valle Hermoso. Pero digo, ¿cuáles son por ahí las características? Este,、eh, No sé si lo podés hacer o si no lo dejamos para otro día, no hay problema. Y、sí, sí, sí, bueno, i l colegio es el único colegio público, hermoso. Ah, se, cor、eh. se corta un poco, ¿eh? A ver, dale, dale. Sí,、bueno. En el m e d i o de la ruta, que es más fácil encontrarlo. Es un c o l e g i o n s t a bastante grande.、Pues. Bueno, mirad, no, no, no se escucha bien, así que se está, se está cortando. Pero bueno, este, yo ahí puedo ayudar un poco con la caracterización porque lo conozco, así que ahí tiro, tiro un par de datos para que, más que nada, para que las d o c e n t e s y los docentes de acá, sobre todo de Capital, este, puedan saber de qué colegio estamos hablando. No, e、bueno, no estamos. No estamos hablando del、gracias. carbo, del garzón gracias, agulla, gracias. Que, siempre, que siempre aparecen ahí como, como ejemplos, este, sino de b un e o de un colegio con otras características. Me parece importante también resaltarlo. Gracias. Luna, te agradecemos. Y bueno, ve, vemos el martes que viene a ver cómo va la historia. e h v a l e muchas gracias. Un, un abrazo, adiós.